Let's go! No creía que nunca, que nunca iba a encontrar una canción todavía más adecuada que la de Ladrones de Cadáveres para presentar al Desenterrador, al que aquí está hablando. Pero aquí he encontrado un vídeo en YouTube, tendré que pedirles el permiso en su momento para que me lo juegan como cuña, de un grupo llamado Los Espeluznantes y esta canción de Surf Garaje muy cachonda llamada El Desenterrador. Y bueno... Ahora me vais a permitir haceros un pequeño resumen del programa en euskera Gracias a mis amigos Imanol, Icurrus y Michel, sobre todo Michel Que me han ayudado a traducir este texto Que como siempre con el desenterrador era demasiado complejo para traducirlo de una tacada Así que empezamos con el programa dedicado al Gasteche Bomberenea de Tolosa Bueno, desenterrador desenterradoren, astérocos, ayóaren, jarracha y leoc Bueno dakizuen moduan, pasadaztean, aukera izan genuen tolosako bonberenea gaztetxean azte buruaz gozatzeko. Lizabotaldeko Carlos Osinagak gidatuta gaztetxeko estudioan Mikel Urakenek Fall Songs for Tormented Soul disko berriaren grabaketa egin genuen. Grabaketa medio iru egunez ango kolektiboko kolek kideen lagurnatean bizi izan gara ikuspuntu guztietatik autokudeak eta eta urkotasun eredu bat berau. Euren homenez, disko bilduma bat oparitu digute irratirako gainera, programan Euskal Rock utxuki independientean naren soinu aukeratuenak izango ditugu. Glaukoma, eraso, napokairia, edo deabroak de teilatuetan bezalako taldeek ahotsa emango diotek deslurperatuak izan beharko duten banda eskerga batik. Hau da El Desenterrador Euskeran Noski Bayez Eta e, Bandak Eta hay, Vamos a al castiano Eta bandak e, Las primeras bandas leen bandak leen taldeak Daude e, de, de Abruak te ilatu etan, 1973 da bestia Napoca iría e, o Taldeo, so, so, nada Eh, Amasei, Erota es una Vigarra en parte A Este grupo concretamente la ha dejado muy flipado El Desenterrador es un grupo que Intentará reivindicar En anteriores en posteriores programas Porque Bueno, nunca es tarde para descubrir ciertas bandas Y esta es una de esas que merece ser eh, Desenterrada Humus Gaur eh, Snatchan Canta Think, La Fiebre Estrica ya despertad y enloqueced 25th Coming Fire Gente de HHH, ese grupo hardcore tan, tan, tan mítico Que la verdad es que se lo hace muy bien en este nuevo proyecto Eta Júpiter trenan Trenang, Irunera Vigarren, tal de Grupo A. Eh, bueno, pues vamos a empezar con el segundo grupo. También os voy a recordar los grupos que habéis escuchado en esta primera tanda, para que no se os olviden. Hoy el entrenador está intentando hacer lo máximo en euskera que puede, pero sus recursos son limitados, así que creo que habréis de contentaros con el boletín que os he leído en euskera, que nos costó mucho traducir. Y, y, y el hecho de que todos los grupos que estéis escuchando El 85% son en euskera Grabados en el bomberenea de Beto Losad Así que bueno Que no se diga que desde aquí no apoyo El conocimiento de idiomas Y en euskera en este caso Pues habéis escuchado a The Abruak Teilatu Con la canción 1973 Napoca iría Con la canción Verocheco Este grupo Alopi y Harvey están muy muy bien Este dúo Amasei, Erotasuna Vigar en parte A Pues bueno, este este grupo Que tuvo sus pinitos Dentro del rock, pop, rock alternativo En principios de los 90 Y la verdad es que aunque tuvieron su impacto Pasaron con más pena que Gloria Dado los escaso de conocimientos en la época Y han vuelto Y la verdad es que suenan suena muy bien En esa especie de mundo Sonic Youth Pixies con un toque Leve a Doctor Deseo en la voz Muy interesantes También habéis escuchado a Humus con Gaur Snatchean, a Zink con La Fiebre, a Strikaya, Despertad y Enloqueced, y a 25th Coming Fire con los miembros de HHH en la canción Education. Y si bien ya han bajado un poco el tono de su de su hardcore abrasivo, siguen siendo potentes y muy muy bien construidos. Y bueno... Antes de empezar con la segunda tanda, creo que lo justo es eh, dejaros con eh, un grupo cuyo miembro, uno de sus miembros principales, Carlos Osinaga, ha sido el productor del disco que grabamos eh, en su momento hace una semana en el Bomberenea por el cual aquí el desentralor ha conocido ese gasteche. Se llama Carlos Osinaga, por lo, como os he dicho, es productor en el Bomberenea, tiene un estudio estupendo, pero tiene un grupo, uno de los mejores en mi opinión de Euskadi. Eh, se llaman Lisabo Para algunos os será familiar Y os voy a poner una cancióncita llamada Lastan Isilen de Idarra Y luego vamos a por la segunda tanda De grupos bombereneos Y Shabo, liderados por Carlos Osinaga Productor, como os he comentado de, En el Bomber NEA donde, donde estuve el fin de semana pasado Grabando a Miquel Uraken Su nuevo disco Folk Songs for Tormented Souls Y bueno, la verdad es que esto Fue tan grande el momento Fue tan grande la estancia que Tan, tan seguramente agradable Y que suene una palabra un poco Escasa, a mi me parece que definen Perfectamente la situación Y por eso he decidido dedicar eh, a, al, al Gasteche, a Carlos, apache a toda la gente que estuvo ahí Pues el programa de hoy, aunque intentaré hacer uno más extendido contando la historia del Gasteche Este es un poco una especie de homenaje con todos los grupos que regalaron cuyos discos regalaron a la, a la radio eh, Que estáis escuchando Y ahora os voy a decir un poco pues la segunda andana de grupos, cuáles son Y directamente os voy a dejar con ellos para que los disfrutéis después de esta andanadía en la que se ha mezclado un poco el hardcore, el rock stoner y, y el pop rock acústico, ahora vamos a pasar a temas un poco más festivos entre comillas, porque no todo es así, pero bueno, una parte de ello es así. Eh Fiacras, eh, John Miranda le encanta, pues esta canción es muy muy pachanguera, muy pues dedicada a John Miranda y bueno, Tiene ese componente festivo que quizás rompe un poco el ritmo del programa Pero bueno, no se dirá que el descentrador no se rompe todo el rato el ritmo del programa Luego Humilitate, Livia Champions League Una canción muy cachonda con muy mala leche eh, Júpiter John, Trenak Irunera Glaucoma, este nuevo grupo muy jóvenes son Que practica una especie de hip hop, bueno más bien el reggae con un toque de, de funky, con un toque de hip hop, pero que tiene mucha marcha y la verdad es que tiene unos bajos muy importantes y suena muy bien. R y Chakmutu, unos mejores promesas del rock abrasivo en Bombereña y los ya conocidos por todos Anestesia con su Itu, que bueno, Anestesia ya sabéis que es un grupo que está liderado por gente de Nevorrea y bueno, que Que sí, que andan siempre cada 5 o 6 años Sacan un disco porque tienen mil proyectos en mente Y bueno Pues uno de tantos es este es El más conocido por los que les gusta La cera o la zurra Como, decía, como diría Pele de veruna Pues son estos Anestesia Así que cerramos con Anestesia este segundo Esta segunda batería De grupos de Bomberenea <risa> Nik berreskuratzeko Nerizitzako zamarikastunera Belarri motzei ezer ezkietzor Kasi juduei aria Akerbeltzaren lurpagano berdetan Nik hausala inside. E-J-E, e, hau da gure floua E-J-E, grau e, komatar je, je, e, entzun gure kanta E-J-E, e, whisky versus panza Erderaz, erraz, beraz, gerraz, aledenak proba bezan ere, zerra, nerez patai Modizkorren gatara eta pirata eta eta milak errimata, milak apirma Agordaten fragata Suabe badan atago gora torni nahi zenbata Ekaiza basa mortuan isi eta sunean zarata Tazen bat operzatazen bademanda, tazen barra pero txarren propaganda Egunero da gure txanda, hau darraparen estlanda ataraki gustean mota ke sustenean zuzureto ki anta gurean tun izango dago xaliko su galderan che chee -e, auda gure flowa che chee gau komatar showa che chee -e, tun gure kanta che chee -e, whisky bezu z banda che chee auda gure flowa che chee gau komatar showa che chee -e, tun gure kanta che chee -e, whisky bezu z Vamos con el programa después de escuchar a estas a este segunda tanda de bandas. Os voy a volver a recordar qué grupos os habéis escuchado. El el pachangueo festivo de fiacras en esta homenaje a Yomi Mirande con su Yomi Mirande le encanta. El cachondeo de humor negro del hardcore rockero de Humiliate con Livia Champions League. Eh, Júpiter John Se acercan al terreno de Fugashi con Trenakirunera Glaucoma practican un reggae bailongo y muy cachondo Con un, un leve toque de hip hop En su Whisky versus Fantasía R, uno de los proyectos más interesantes de él Bonberenea con su Ichak Mutu Y los mítigos Anestesia Que en 2005 sacaran su último lanzamiento Que es lo que lo que habéis escuchado con su canción Itchuu Y antes de, de seguir con la tercera y última ronda del programa Pues vamos, eh, no se nos puede olvidar El motivo por el cual el Desentrador pudo tener la oportunidad Y el privilegio de conocer el Gasteche Bonberenea Y es la grabación del último disco de, como se comentaba antes De Mikel Huraken, ex miembro guitarrista de Loan Esa banda de Bilbao que durante su, su existencia No fue apreciada lo suficientemente y que provocó pues la disolución rollo azucarillo poco a poco del grupo y el hecho de que ahora pues cada uno de los miembros está un poco a su bola. Mikel Vega está en un proyecto nuevo que todavía no, no ha desvelado. Eh Erit Erit está en, en un grupo de versiones de ACF Power Edges con gente de Positiva y Mikel Uraga ha decidido pues y yo me lo hice yo me lo como ir en solitario homenajear ese folk americano tintes oscuros que tanto tanto le gusta y que con tanta razón y con tan buen criterio homenajea con con identidad propia, vamos a decir. Y paso a recordar que tengo el privilegio de colaborar con las letras en el disco que que pronto saldrá A la venta en los lugares en los que el toque Porque no creo que lo llega a distribuir Os voy a dejar pues con una canción suya eh, Llamada Forajido En un videoclip que tienen grabado Muy chulo Que se puede encontrar en, en Youtube Y la verdad es que está está muy bien Os dejo pues Con Mikel Huracán El motivo de mi visita en Bomberenea Y un gran amigo Para ti va una canción tuya Forajido Ya al final de, del programa Bueno, al final no Realmente a la última tanda de bandas del Bomberenea Que sonarán en el programa El Desenterrador de hoy Aprovecho para recordaros Antes de nada Que de más que recordaros Pediros disculpas por eh, este mes de noviembre En el que no he podido hacer ni un solo programa en directo Pero bueno Motivos laborales, viajes puntuales Cosas me han impedido Eh... Poder hacer el programa en directo en ninguna de los fines de semana de este mes También tengamos cuenta que la vida paralela laboral del Desentrador ha aumentado exponencialmente Y por lo tanto los fines de semana es el momento en el que tiene que encontrar algo de tiempo libre Para hacer sus otras tareas, aparte por supuesto de la radio Entonces quizás, pues bueno, esto ha pillado un poco por sorpresa Al al presente y ha resultado en esta pequeña Pero bueno, que sepáis que la semana que viene haré un programa que dedicaré básicamente o no en parte a los Swans que van a tocar en Bilbao por primera vez el 8 de diciembre y bueno, que yo creo que se merecen tener no un especial porque es mucho en dos horas, pero sí por lo menos dedicarles un huequito y, y daros a entender por qué es importante ese concierto y por qué merece la pena dedicarle un espacio en el programa. Antes de, de daros la última andanada de grupos de Blomberenea Voy a aprovechar para poneros un grupo que el Desentrador poco a poco ha ido apreciando cada vez más Y una vez visto su directo en Fiestas de Bilbao, ha apreciado por del todo Estamos hablando de Willis Drummond Que practican esa especie de suerte de stoner con un ligero toque de hardcore muy leve en su opinión del, del presente presentador, vaga la redundancia Pero que en cualquier caso suenan tremendos Como en esta canción llamada Gastet una etasar tasuna chinaurriac Y después de recibir la última andanada sin previo aviso Muy muy al estilo del Desenterrador Pues yo creo que ya llega la hora de despedirse Llega la hora de decir adiós Os va a recordar esta última andanada de grupos que habéis escuchado Habéis escuchado a Monstruo Y su canción Storm Weather eh, Atormentada Mix eh, Habéis escuchado A los míticos Eraso de Zarauz Que vuelven otra vez ecribebles al desaliento con su canción gaur es badabiar luego los de jacuzzi con su rock eh, post rock instrumental muy muy muy rico y muy interesante con su canción rotor machura otros los nuevos productos de de la mente pensante de anestesia que es industrial bastante cañero con una batería muy curiosa muy muy muy tribal y muy potente y bueno gutural un grupo que yo entrenador desconocía por completo y que duró durante 8 años y que el Bomberenea enea ha sacado una edición doble con una especie como de si fuera una especie de documental sonoro de todos los grupos en los que con los que se ha mezclado con toda la gente con la casta en la que se enfrentan se remezclan y bueno aquí os he puesto una canción original suya llamada kraaus en la que pues de alguna manera emulan a Godflesh con mogollón de estilo Y la verdad es que no haber descubierto este grupo en su momento es una vergüenza Y la verdad es que me da una pena terrible Pero bueno, aquí estamos para arreglarlo lo, mínimo, lo máximo posible Y luego para despedirnos con un viejecito que se va a cascar el desenterrador a Londres Para ver a Neurosis y Godflesh, antes mencionados Y para terminar el programa, pues qué menos que hacerlo con esos dos grupos Que son unos de los preferidos del desenterrador Muchas gracias a Pachi y Carlos en Bomberenea, gracias a Miquel por llevarme allí por dejarme, no por dejarme, por darme la oportunidad de que mis letras cobren vida en su música y os dejo pues con Godflesh y Neurosis, muchas gracias a todos, la semana que viene habrá directo, directo del Desenterrador.